Les invito a que leamos Éxodo capítulo t r e i n t Antiguo y tres. a Testamento de la Palabra de Dios, Éxodo capítulo treinta tres. y Jehová dijo a Moisés, Anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, A tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel. Y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al heteo, al ferezeo, al h e b e o y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura s e r v i z no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, De a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura s e r v i z en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte o r e b Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, Y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de sus tiendas y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía Y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda, y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué hijo de Num, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, Mira, tú me dices a mí, Saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo tú dices, Yo te he conocido por tu nombre, y has a l i a d o también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he a l i a d o gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a moisés: También haré esto que has dicho, por cuanto has h a l i a d o gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro,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 Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro.